Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión del resumen de noticias más esperado de la semana. Tenemos un recorrido muy intrincado, así que vamos, acomódense y escuchen por dónde viene la cosa hoy. Lo que se ha decidido por parte de Mauricio Macri, de permitir que los familiares de los funcionarios puedan blanquear su dinero, tendría que ubicarnos en una pregunta, ¿cómo es que se animan? Yo fui captada cuando estaba en Córdoba, que estaba buscando trabajo, y enseguida me mandaron el, el pasaje de avión y me trajeron para Tierra del Fuego. El tratamiento de estos temas, entre ellos la paridad de género, uh -huh. había estado hablada entre los presidentes de bloques, pero bueno, evidentemente el oficialismo decidió no tener la última sesión. Entraba a mercadería muy, muy barata, y que nuestra mano de obra era muy cara, y bueno, era así, íbamos para atrás. Fue una amenaza de bomba contra el canal y una amenaza de muerte contra mí Hago responsable al gobierno de Macri, que es el responsable de la seguridad de todos los argentinos. Lo que nosotros analizamos con los compañeros y las compañeras es que claramente las políticas están siendo regresivas en materia de derechos humanos y que estamos viendo un giro hacia la derecha. También la policía ingresó elevadamente tirando con balas de goma y, y balas de plomo de los alienígenas, pero obviamente estas cosas nadie las investigó como cooperativista hoy tenemos un un sueldo de 3.500 pesos yo por lo menos siempre lo digo con los compañeros tengo un solo hijo y es imposible llegar a fin de mes Habría conocido a Milagro Salas y, y de Pedici y ahí aceptaba y me aceptaba pasar la nochebuena buena eh, y la nochebuena. Se recuperaron los puestos de trabajo y durante casi 14 años, porque el BANWEN va a cumplir como cooperativa 14 años en marzo, se protegió el patrimonio nacional. Así que estamos orgullosos por eso también. Clarín será el único proveedor de Internet en establecimientos del Estado por vía de ARSAT-1 y ARSAT-2, de lo que era del Estado y ahora es privado. Con lo cual le vamos a pagar a Clarín para que nos venda Internet de nuestro propio satélite. Accede a más datos de Caja Negra en www.cajanegra.org. Nos vamos a cambiar de Cuando uno cree que ya se superaron todos los límites, algunos políticos nos demuestran que los humanos desconocemos el significado de esa palabra cuando nos proponemos algo. Y acá estamos, la rueda, del fuego, las vacunas, el viaje a la luna, el blanqueo de capitales para empresarios y, por si fuera poco, por si faltaba algo, ahora los familiares de esos maravillosos políticos también pueden traer su guita sucia sin problemas y encima con la complicidad de muchos pacatos, o paquetes, que venían llenándose la boca de transparencias. ¿Y vos? ¿Ya pagaste ganancias? Víctor Hugo en AM750 Memoria liberada para todo el mundo, o sea todo el mundo tiene que pagar sus impuestos por eso aprovechen este esta última oportunidad que tienen así que que paguen sus impuestos y blanqueen primero dijo el ministro de economía que los funcionarios podían blanquear no estamos de acuerdo, después apareció una versión con algunos funcionarios después se amplió y lo celebramos a más funcionarios, nosotros creemos que tienen que ser los tres niveles de gobierno, los tres poderes y sus familiares, y sus familiares. Si realmente queremos impedir situaciones de blanqueo, impidámosla. Entonces no le demos un instrumento para poder blanquear a los que son parientes de personas políticamente expuestas. En ese punto nosotros somos inflexibles y esperamos que nos acompañen todos porque no vemos cuál es el impedimento para hacerlo. No puede haber un blanqueo que permita que los familiares blanqueen. Si queremos combatir situaciones que no nos gusta y que no queremos que se repitan, no dejemos blanquear a quienes cometieron delito de mano o al lado de algún funcionario, además del funcionario. Lo que se ha decidido por parte de Mauricio Macri de permitir que los familiares de los funcionarios puedan blanquear su dinero, es algo que, más allá de lo criticable que resulta, tendría que ubicarnos en una pregunta. ¿Cómo es que se animan? ¿Por qué se animan? ¿Qué tiene detrás Macri como para animarse a hacer una guarangada de este tipo? Pasar por encima de la ley que su propia gente votó, que votó además con las limitaciones, el radicalismo no alfonsinista... ...que lo acompaña en este destrozo que se está haciendo del país... ...por lo menos tuvo el decoro de decir... ...nosotros no queremos que los funcionarios puedan traer su dinero... ...Carrío, que es tan diversa en la eh, forma de juzgar la corrupción... ...entendió que era demasiado corrupto permitir que los funcionarios... ...y sus familiares pudieran traer los dineros... ...porque la gente entenderá que lo mismo es que lo traiga fulano de tal que funcionario o que lo traiga su mujer que no es funcionaria si hay una buena relación familiar posiblemente no tengan ningún tipo de problema con lo cual lo que se ha hecho es un verdadero dislate es una afrenta más de parte del gobierno del PRO Macri vuelve a demostrar que en la concesión está la trampa en lo que te da cuando vos negocias con él está la trampa futura decíamos recién Buitres implicaba ponerle un freno al endeudamiento, mentira. Decíamos recién, blanqueo implicaba la el no compromiso con los familiares directos, mentira, y lo digo en función de lo que acaban de firmar las organizaciones sociales. En la concesión está la trampa, así que guarda con lo que viene. La igualdad, la paridad Cualquier cosa que vuela siquiera a derecho conquistado, a lucha o reclamo, en los tiempos políticos que corren, parece estar mal visto o es directamente ninguneado. Tanto el oficialismo como sus partidos satélites, que tanto se han servido de la imagen femenina a la hora de conformar las listas, como para quedar bien, con una imagen de cool inclusivismo, se hicieron los osos a la hora de tratar una ley de paridad de género. Como chicos caprichosos, al no salir el juego como ellos querían, los señores no quisieron jugar a nada más. La última página, dice la marciosa, Fernando borroni Guadalupe Cueva. La última página, de 20 a 22, en AM750 arrancamos el programa contándote que el PRO levantó la sesión prevista para hoy en diputados y que voltea la paridad de género. Está en línea la diputada Diana Conti del Frente para la Victoria, que había sido parte de quienes habían firmado justamente esto que tenía que ver con ese tratamiento en esta sesión que iba a haber, entiendo yo, a las 3 de la tarde que no se hizo. La sesión nunca la habían convocado, hasta anoche estaban que si la convocaban o no y efectivamente hoy a las 10 de la mañana que hubo no hubo siquiera labor parlamentaria, sino que autoritariamente de alguna manera, eh, porque va el tratamiento de estos temas, entre ellos la paridad de género, uh -huh. había estado hablado entre los presidentes de bloque, eh, pero bueno, evidentemente el oficialismo decidió no tener la última sesión ordinaria del año, que siempre es tan importante, porque además de paridad de género, se tratan eh, toda esa serie de proyectos que en general tienen mucho que ver eh, con el interés de... de, de o de los argentinos o de distintas regiones del pueblo argentino. Porque quedó claro, además, que la paridad de género eh, puesta en el proyecto de reforma electoral, por, de voto electrónico, claro. eh, en diputados que no accedieron a tratarla por separado, de modo como lo había hecho el Senado, era una manera en realidad engañosa de tratar de tentarnos con el voto electrónico. Toma. Caído esto, digamos que ni las mujeres del bloque Cambiemos pudieron incidir en su propio bloque para para llevar adelante la paridad, que era importante porque aún sin voto electrónico nosotros queremos el uno a una, o una y uno, este y implementarlo en las listas parlamentarias del año que viene, y sin esa ley es imposible. Ahora ya tampoco se llega porque tampoco se no. incluyó en el temario de Extraordinarias. No, no está como tema extraordinario, sino se va a llegar porque por el propio proceso electoral claro. la ley tiene que ser muy previa. Ahora, en la provincia de Buenos Aires sí, de hecho, se va a aplicar ya el año que viene. Bueno, esperemos que se experimente, siempre es un salto cualitativo. Nosotros creemos que es muy importante esta paridad porque aún con todo el avance que hemos tenido las mujeres en la lucha por nuestros derechos, la discriminación existe y en, dentro de los partidos políticos, y esto es transversal, eh, siguen siendo los hombres los que se ubican en las posiciones principales y si no fuera por esta ley de discriminación positiva, mm. en el sentido que es sí. obligatorio, eh, que un tercio por ahora, lo que las mujeres, bueno, por suerte en la provincia ha cambiado, sabemos que las mujeres estaríamos relegadas a posiciones positivas, eh, no eh, que, que no, nunca podríamos llegar soy una mujer inconveniente me lo dijo ayer mi presidente que nunca se ve por no usarta con de señora porque con la diplomacia no checan mis múltiples ciencias Soy una mujer inconveniente Tienes que tomarlo relajadamente No te amo más que a mis gatos Pero te amo mucho por ratos Ni lo suficiente alcanzar la hora es no soy tus pantuflas, ni soy tu madre No soy tu gobierno, ni tu comadre No prefiero adentro ni afuera Ni me colmará una chequera Soy una mujer que entre otras cosas Exhibe, ostenta unas Una, una historia indecorosa Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina, porque me desundo en la cocina. Dicen que no tengo moraleta me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente, ráscame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera Soy una mujer que entre otras cosas Exhibe vos venta unas Una Una historia indecorosa Envíanos tu mensaje grabado a través de Whatsapp Whatsapp 011-3806-3808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 inscribite para el año que viene hasta el 16 de diciembre con un 50% de descuento en la matrícula llamanos de 10 a 18 al 6154 2247 o al 3472 9009 o envíanos tu correo a opescobar.com inscripciones 2017 desde el 6 de febrero hasta el 3 de marzo Universidad Popular de Escobar La Plata 1270 Ingeniero Masvitz Belén de Escobar Provincia de Buenos Aires Seguimos en fe Facebook, Universidad Popular de Escobar. Y en Twitter, arrobaunitpop-escobar. Y desde 2017, encontrarnos también en la provincia de Córdoba. La información que se oculta detrás del blindaje... ...encontrála en Caja Negra. Estás en Radio La Red, escuchando Marca de Radio. Marca de Radio. 323 días en el penal del Alto Comedero, Milagro Sala, presa política. Una de nuestras representantes en el Parlasur, Milagro Sala, continúa privada de su libertad por motivos políticos, por cuenta y obra del mandamás de Jujuy, el radical cambiado Gerardo Morales. Durante la semana que pasó, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez a hizo públicas sus intenciones de pasar la Navidad con la máxima referente de la Tupac Amaru y, de paso, analizó los cómos y las formas en las que se encuentra detenida Milagro. Daniel Toñetti está en Del Plata. Siempre es hoy. Hasta las 12. Lo tenemos al gobernador de la provincia de San Luis, a Alberto eh, Rodríguez Sá. Ya tiene definido dónde va a pasar la Nochebuena, ¿no? Sí, ojalá. Bueno, ella la señora aceptó, me aceptó mi, mi, mi inquietud, mi pedido. mi, mi... Bueno, le, le hablé ayer al penal de a la penitenciaría de Jujuy, hablé con la señora Milagro Salas, me atendió muy bien, muy amable. Habíamos conversado muchas veces o algunas veces con ella, pero no en forma de personal, por teléfono, siempre. Bueno, ayer la llamé y, y le pedí si ella aceptaba. Eh, me aceptaba pasar la Nochebuena eh, eh que acompañara la Nochebuena. Este y le digo, ojalá sea en su casa, que esté libre y usted me acerte que yo vaya a su casa. Y si no, este bueno, en, en el penal, este si sí, yo voy a hacer los trámites si usted quiere. Me dijo que sí. Este, bueno, la verdad que fue muy emocionante para los dos, para mí también. Para mí también, para mí mismo. ¿Usted cree que Milagro Sala es una presa política? Sí, es una presa política, una presa política. Pero, bueno, entonces, eh, déjame que concluye el tema. Sí. La corté y lo, lo llamé al de Servicio Penitenciario para avisarle que, que yo ya había, había hablado con ella a través del Servicio Penitenciario y, y que iba a hacer el trámite, para que no se vieran sorprendido y de alguna manera no fuera a haber una represalia o una pregunta incómoda ella. Entonces, que la iniciativa era mía, ¿no? Este, bueno y luego lo llamé al, al ministro del gobierno de jujuy en las mismas condiciones dije que no lo llamaba para pedir permiso y nada por el estilo sino que era una comisión personal y que, que este iba a hacer el trámite este que no lo a todos quería comprometer con mi llamada para nada ni ni por sí ni por no así que bueno hagamos lo que la ley diga o lo que ellos creen que hay que hacer este, eh, y... es un gesto político muy Luis, importante Luis Luis Paz alias o, o, o conocido como Lucho, vistosamente, claro. y le pedí que, bueno, que hiciera el trámite, muy gustoso, muy muy muy contento, y le mandé una suerte de poder o, o, o un, eh, una, un mensaje de texto donde le, le pido que, que, que me, me esté presente, y le pide al juez y a, yo al, al servicio penitenciario que corresponda, que quiero hacerlo y que si han, por supuesto yo quiero llevar las cosas de para que comamos o lo que fuere este y, y bueno eso eso es ¿Y por qué cree usted que es una presa política milagrosa, Alberto? Bueno, primero porque eh, la primera cuestión que ella es una parlamentaria, es parlamentaria del del Alazur, elegida por el voto popular, eso ya tiene fueros desde que es candidata por supuesto hasta que asume y, y hasta y después de porque asume todo todo todo el, el periodo el primero tiene fueros que no fueron respetados eso ya ya es una detención ilegal eso está mal unaviacor podría funcionar para que ella saliera este, después el, el, los delitos que se le imputan todo eso eh, parece que hubiera una eh, eh, suerte de exageración en todo, pero bueno, eso eso lo tienen que decir los jueces pero los delitos que se le imputan son absolutamente escarcelables, absolutamente escarcelables y una una persona como ella no va a rehuir la acción de la justicia pero creo que tienen este el motivo de, de que esté presa es que el temor a que ella eh, eh, y sus movimientos sociales produzcan movilizaciones o, o, o participen en, en las luchas sociales y esto, bueno Eh, se llaman presos políticos pesos políticos y lo, lo están diciendo los organismos internacionales eh, bueno creo que, que, que, que la, la gente humilde y la, la, la militancia social del país eh, piensa lo mismo hay otro tema también por lo que ella supuestamente se le acusa eh, eh, eso es una acciones que han sido a, a favor de los humildes entonces suena muy grosero que, que de alguna forma lo voy a decir en, en términos muy simples tal vez, pero es lo que siento. Que los poderosos eh, la juzguen, me parece que deberían juzgarle a los humildes y eh, probablemente eh, eh, tendría una, una, una solución inmediata. Caja Negra Ni un paso atrás Panorama Federal Caja Negra Cuyamen, provincia de Chubut. Repudio por el intento de desalojo e intimidaciones a una comunidad mapuche. En el último fin de semana de noviembre, se hicieron presentes en el territorio que habita y trabaja la comunidad, móviles policiales y efectivos en automóviles particulares. De forma provocativa e intimidatoria y sin orden judicial, buscaron ingresar ilegalmente al territorio. La comunidad mapuche emitió un comunicado en el que denuncia hostigamiento, persecución y amenazas de muerte por parte del poder político terrateniente y sus fuerzas policiales. Una referente del movimiento mapuche autónomo Puel Mapu narró en Radio Puel Mapu FM 99.1 de Neuquén los atropellos vividos durante los últimos meses por su comunidad. En realidad la situación está, eh, no es la primera vez que sucede, de luego del 27 de marzo, el 29 de junio... También la policía ingresó legalmente tirando con balas de goma y, y balas de plomo de lo que hay inmenso, pero obviamente estas cosas nadie las investiga son las investigas eh, la supuesta usurpación, como le dicen ellos, y, y la supuesta robo de animales el tema es que ellos no tienen ninguna prueba eh, y están buscando como locos porque obviamente lo que lo que el poder eh, anhela es cuidar Las espaldas de, de las grandes multimillonarias, eh, cartilistas que, que se encuentran con, con los ojos en estos lugares, ¿no? que bueno es propiedad de Veneto, también sabemos que dentro hay, hay intenciones de emprendimientos mineros y demás. Provincia de San Luis cerró una fábrica de calzado proveedora de la marca Puma. Luego de más de 30 años de trayectoria en la industria del calzado deportivo y un tiempo similar de relación con la marca alemana Puma, cerró la firma Erso, una pyme de capitales nacionales. Los 200 empleados de la fábrica se enteraron de la decisión el 29 de noviembre cuando llegaron los telegramas. Gustavo Gali, ex empleado de Erso, dialogó en Caballero de Día en Radio del Plata sobre la situación de la empresa. Lo que me explicaban es que... ...entraba al mercadería muy, muy barata... ...y así que nuestra mano de obra era muy cara y bueno, era así. ...o sea, íbamos para atrás... ...que venía todo de China, muy barato... ...y tenía una capilla armada, una zapatilla... Provincia de Tierra del Fuego... ...se conoció el primer veredicto contra una red de trata... ...con fines de explotación sexual... ...tras un juicio impulsado por una de sus víctimas... El fallo del Tribunal Oral Federal de Ushuaia determinó que el principal imputado, Pedro Montoya, reciba una condena de siete años de prisión por el delito de trata de personas y sus cómplices fueran sentenciados a tres años de prisión en suspenso. Además, el tribunal condenó a la Municipalidad de Ushuaia a indemnizar a la víctima por la suma de 780 mil pesos. Alica Quinan Sánchez... Sobreviviente del delito de explotación sexual Y querellante en la causa Reflexionó en Radio Villa María AM 930 de Córdoba Sobre el por qué condenaron también al municipio fueguino Yo fui captada cuando estaba en Córdoba Que estaba buscando trabajo Y enseguida me mandaron el, el pasaje de avión Y me trajeron para Tierra del Fuego Nosotros cuando llegábamos a... A sí. directamente nos llevaban a la policía provincial, eh, a la brigada de investigaciones, y nos hacían una apertura de la nos tomaban las huellas dactilares para comprobar de que no tuviéramos antecedentes penales. De ahí nos llevaban al municipio, nos hacían la libreta sanitaria, y del municipio íbamos al laboratorio, al único laboratorio que podíamos ir, donde nos hacían exudados vaginales y análisis de HIV. Con esto nos íbamos al Hospital Regional y eh, ahí se firmaba la libreta sanitaria con una dermatóloga. Uh -huh. La dermatóloga corroboraba que no tuviéramos ninguna ninguna enfermedad infecciosa y eh, y nos mandaban directamente al prostíbulo. Provincia de Río Negro. El Tren por los Derechos de Niños y Niñas recorre la provincia en reclamo de respuestas ante la delicada situación social. Esta actividad fue pensada en el marco del vigésimo aniversario de la semana... ...por los derechos del niño, niña y adolescente. Los organizadores se propusieron unir Bariloche con Viedma... ...para trabajar en cada paraje toda la problemática referida a la niñez. Además, llevan un documento con un reclamo... ...para entregarlo a las autoridades de las distintas localidades. Alejandra Palma, del colectivo Al Margen, de Bariloche... ...describió en Radio Encuentro FM 103.9 de Viedma la situación política de la provincia con respecto al área de la niñez e infancia se está derechizando las políticas claramente están yendo hacia una derechización no casual en esta provincia lo que está pasando con el fallo del Superior Tribunal de Justicia ...y el aval que está teniendo por parte del gobierno, lo que nosotros analizamos con los compañeros y las compañeras... ...es que claramente las políticas están siendo regresivas en materia de derechos humanos... ...y que estamos viendo un giro hacia la derecha, y además tenemos que esa situación de, de lo que es la subejecución... ...del presupuesto en, en áreas claves, en el Ministerio de Desarrollo principalmente, en un año donde vemos cada vez... ...mayores necesidades en los barrios, donde vemos mayor vulnerabilidad de derecho ...y donde vemos que cada vez los chicos ya están empezando a pasar... Eh, más mal que, que años anteriores entonces nos preocupa que justamente un año un año que empieza a ser de crisis y de, y de tanta fragilidad en lo social que se están recordando justamente por el eslabón más fino que son los programas preventivos promocional o de, de restolución de derechos ciudad de buenos aires las organizaciones del frente por el trabajo y la dignidad milagro sala Se movilizaron y entregaron un peritorio en el Ministerio de Economía denunciando la grave situación social que atraviesan las economías populares. Desde allí, se movilizaron hasta el Ministerio de Desarrollo Social exigiendo una reunión con la ministra Carolina Stanley para plantearle las crisis que atraviesan las cooperativas y los barrios más populares del conurbano de cara a fin de año. Carlos Leiva integrante de la Federación de Cooperativas de Trabajo del Sur describió en cabezas de radio de Radio Gráfica FM 89.3 la situación actual de los cooperativistas de los barrios más populares del conurbano. Territorialmente a nosotros se nos viene últimamente, la base viene exigiendo eh, salir a la calle a reclamar eh, que, la, que la situación no va para más. Eh. Se, se nota en el bolsillo de cualquier trabajador y mucho más en nosotros, en la economía popular, ¿no? Como quien diría, nosotros como cooperativistas hoy tenemos un, un sueldo de 3.500 pesos. Yo por lo menos siempre lo digo con los compañeros, tengo un solo hijo y es imposible llegar a fin de mes. Qué Hoy tenés. nosotros planteamos, eh, y los compañeros de los pueblos productivos donde nosotros estamos trabajando, eh, nos están planteando hacer comedores el de producir eh, eh, todo lo que podemos llegar a hacer. Así que imagínate, sí. la situación dentro del, del territorio está muy complicada. Panorama Federal Caja Negra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 La década perdida, esa que se dice provocó una grieta y dejó una pesada herencia, entre otras cosas, nos legó a los argentinos y argentinas una infame fábrica de satélites que llegó a exportar tecnología y puso dos de esos aparatos a orbitar en torno nuestro para comunicarnos mejor y, de paso, no pagarles una fortuna a los prestadores internacionales de esos servicios. ¿A quién se le ocurre? ¿Para qué necesitamos el granero del mundo, la góndola del mundo, un satélite? Dirá más de un desprevenido. Y justamente, entre otras cosas, un satélite sirve para estar mejor informado. Otra vez, el zorro está de fiesta en el gallinero. y tu voz sea una marca que resuene en la red. Marca de radio. La semana que viene ampliaremos, pero vaya esta noticia, este dato de virtualmente nula repercusión. ARSAT-1 y ARSAT-2, Argentina Satelital, las empresas del Estado, han pasado a control de la empresa francesa Talent. ARSAT-3 queda suspendido. La empresa francesa tiene contratos con Clarín para la distribución de la señal de Internet local. El carácter transitivo es que ahora todos los argentinos le pagaríamos a Clarín para que nos venda Internet de nuestro propio satélite. Porque el grupo de multimedios, o el grupo, acuerda con Macri ser el único proveedor de Internet en establecimientos del Estado. ¿Se entendió? No, otra vez. ARSAT-1 y ARSAT-2 sí. eran del Estado, sí. pasan a la compañía francesa Talent. La compañía francesa tiene contrato con Clarín sí. para distribuir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 Más allá de los credos y la fuerza de las esperanzas, hoy en Caja Negra tenemos una buena noticia para compartir. Hace 14 años, un grupo de trabajadores estafado por sus patrones, como tantos en aquellos años que hoy se avizoran tan cercanos, se propuso recuperar sus puestos de trabajo. Enfrentaron enemigos poderosos, gobiernos, empresarios, embates de todo tipo. Pero esta semana finalmente pasó. El Senado concedió la expropiación a favor de sus trabajadores del Hotel Bowen. Por fin, una para el lado de la justicia. Nos divertimos en primavera y en invierno. En invierno escuchamos la gráfica. ¡Vamos! Radiográfica. 10 años recuperando el área. Esteir el Senado de la Nación le dio la expropiación a los compañeros y compañeras trabajadoras del Bauer, Fede Tonarelli. ¿Cómo anda? Felicitaciones. Anda, compañeros, bien, bien acá. Todavía con los con los dolores de la de la, de la victoria de ayer, que la verdad es que tuvimos todo el día desde bien temprano y terminamos prácticamente a las 2 de la mañana. Sabés que agarré el Senado TV, más o menos para las 12 de la noche, qué quilombo que había en la sesión, Miquetti se le va todo de las manos, parece, ¿no? Eh, tenía esa referencia de cuando estaba en la legislatura, no o sea que con los compañeros que estábamos ahí presenciando la sesión, hablábamos de eso, no de que todos algún reflejo de los problemas que sí. había la legislatura, cuando presidía las sesiones, Y la verdad que, bueno, el Senado era era eso, era como una demostración que diría que casi de incapacidad, de desorden, de falta de manejo. Bueno, eh, en medio de todo eso, logramos pedir la alteración del orden del día, porque si no nuestro proyecto no llegaba a tratarse la aprobación del tratamiento sobre tablas, y después, bueno, en general y en particular, tuvimos que sortear varias instancias, todas definitivas, porque perder alguna de esas primeras votaciones hubiese sido... No llegar a la instancia de votar la ley Así que sufrimos mucho Pero bueno, finalmente lo conseguimos Y aparte por una amplia mayoría Contanos un poco cómo fue la votación En principio te diría que Fue el bloque del frente para la victoria Y aliados de bloques menores uh -huh. eh, Entiendo que Pino Solana, Jaime Linares En fin, no quiero No quiero tirar muchos nombres porque tenemos que revisar bien la lista Pero sí, sí Ganamos la votación por amplia mayoría No hubo o prácticamente posibilidad de discusión alguna. De... La ley dúki lo que plantea es que eh, se declara de utilidad pública y se expropia el edificio y como vos bien sabés las expropiaciones acá en la Argentina son de carácter oneroso, entonces, ¿cómo se le paga a los Gurkovich la expropiación del edificio, el viejo grupo Bauer? Bueno, se le paga descontando todas y cada una de las deudas que el grupo Bauer tenga. No solo con los créditos hipotecarios del Banade, que es lo más importante, y que era lo que nosotros siempre difundíamos, ¿no? Cabe, disculpa, con el ¿deuda sí. del 78 del Mundial viene esa? No, por supuesto, una deuda que está eh, en los 38 años de de, de, de de deuda, justamente, digamos, no que imaginemos, no cualquiera de nosotros debiendo un crédito hipotecario 38 años, digamos, es una cosa imposible de, de pensar siquiera y con el descuento de todas esas deudas si hubiera diferencia a favor de ellos ahí este estaría el el pago expropiatorio luego, con el edificio ya en manos del Estado se hace un comodato para que la cooperativa lo siga gestionando o sea que además no nos regalan el edificio como algún malintencionado pretende decir nosotros vamos a tener la seguridad de poder gestionar sin la espada de amocla que tuvimos todos estos años pero el edificio vuelve a ser del Estado como debió ser te diría que desde el inicio, al, al verse claramente que esta gente tenía intenciones de no pagar, ¿no? Se recuperaron los puestos de trabajo y durante casi 14 años, porque el BANWEN va a cumplir como cooperativa 14 años en marzo, eh, se protegió el patrimonio nacional, así que estamos orgullosos por eso también. ¿Cuántos inaugurantes son, Fede, en la cooperativa? 130. 130 y también para, para el senador Pineda, que no pierde la oportunidad ...es decir que somos 40 gatos locos... ...y que esto es una locura para 40 personas... ...así que anoche volvió a repetirlo también... Eh, ...en plena sesión, en el último manotazo... ...te diría, de ahogado, ...intentando que no se llegara a, a ganar la votación... ...pero eh, bueno... En, somos... un, ...en un año muy malo para los trabajadores... ...y para el pueblo argentino... ...este es un... ...una boca aire fresco, realmente... ...a partir de todo lo que ocurrió... ...una vez votada la ley... ...la inmensa mayoría de los compañeros... ...que nos llamaban... ...o pasaron directamente por el hotel la noche nos hacían este mismo comentario ¿no? y nosotros la verdad es que pensamos lo mismo entonces queremos como utilizar en el mejor de los sentidos el triunfo para que entre todos podamos apoyarnos un poquito en eso y salir adelante después de un año tremendo tremendo y que no tiene perspectiva de mejorar así que utilizar esa alegría como para aglutinar, unir converger, unificar y trabajar todos juntos para para ser efectivos los los, los, los valores que defendimos históricamente los trabajadores La recuperada Arbolito La mañana tiene otro olor hoy que suena Ayer solo quedábamos diez, seis meses sin cobrar Y al patrón ni se lo ve así Un día no dio pa' más, el negro dijo ya fue A esta planta la tomamos que sea nuestro lo que nos dé dios y entre peñas y changas la moneda se juntó y nos mandaron patrullas queriendo desalojar y todito nos quedamos varias noches aguando Como una florcita grece, nuestro corazón se abrió. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer. Obrero sin patrón, que esta fiebre se haga leír. Caja Negra. Datos de un viaje colectivo. Caja Negra. Datos de un de un viaje colectivo Adiós. En la Argentina del cambio retroactivo vuelven a suceder las cosas que muchos creyeron definitivamente erradicadas de la vida en democracia al gobierno por decreto a la corrupción corporativa, a los juicios viciados... y los adversarios políticos encarcelados y difamados... ahora se suman las amenazas y los aprietes. El cambio solo pudo ser posible con engaños publicitarios... y una muy afinada estrategia de comunicación... basada en la hipocresía y la superficialidad... en la acusación sin prueba y en el miente-miente que algo quedará. Esta semana amenazaron a Roberto Navarro, a sus compañeros más cercanos... y a su lugar de trabajo con volar por los aires... Esta semana, mercenarios de la comunicación y de los otros, con total libertad e impunidad, amenazaron a un periodista por informarte. Nos amenazaron a todos los periodistas comprometidos con la verdad. Amenazaron a la democracia que dicen defender. Y aunque no te hayas dado cuenta, también te están amenazando a vos. Radio 10 presenta a Roberto Navarro. Comienza el Testape Radio. Roberto Navarro. En la radio de la gente. Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Hacimos en el pasto un y mucho vino, pero nunca... cuando salí del canal estaba lleno de policías. Fue una amenaza de bomba contra el canal y una amenaza de muerte contra mí. Hago responsable al gobierno de Macri, que es el responsable de la seguridad de todos los argentinos y es quien generó este clima de revanchismo que ya avisó el Papa Francisco hace tiempo. ...y también hago responsable al Grupo Clarín y sus satélites... ...que han montado una campaña de demonización... ...contra los dueños de este medio y contra mí en particular. Contra los dueños de este medio... ...porque son los únicos que se están bancando... ...tener un discurso distinto... ...señalar el empobrecimiento, el desempleo... ...el desmantelamiento del aparato productivo... ...que lleva a cabo el gobierno de Cambiemos... ...cumpliendo un rol histórico que nadie más se atreve a cumplir. Y contra mí en particular porque me vienen acosando y desmanizando desde hace muchos años. Hace dos semanas entró gente a mi casa. Yo estaba en mi cuarto, en el que duermo siempre con la puerta cerrada con llave. Caminaban para que los escuche. Llamé a la policía. Cuando llegaron se habían ido por los fondos. Le avisé a Ritondo, el ministro de Seguridad de Vidal. Lo conté aquí. Me llegan amenazas de muerte. Me siguen por la calle. Me han demonizado, me han perseguido y han generado en una parte de la población odio por la persona que les dijo la verdad. Me investigaron desde que nací hasta hoy y no han encontrado nada, porque soy un trabajador honesto que laburo desde muy chico y que vivo en la misma casa desde hace 30 años. Cuando no encontraron nada para demonizarme, le dijeron a la gente que la pauta oficial que se usa para difundir actos de gobierno era una mala palabra. La misma pauta que existe en Estados Unidos, en Chile, en Colombia, en Japón, en China y en todo el mundo para los medios y productoras. Hicieron una nota en La Nación en la que mis productoras figuraban el número 63 entre las que recibían pauta. Como era tan bajo el monto mensual, lo multiplicaron por 72 meses y pusieron caprichosamente 6 años para que apareciera un monto un poco más importante. Nuestra productora figuraba en esa lista de la nación en el número 63, pero la foto que marcaba la nota era la mía. Porque la nota se había armado contra mí, y no contra el resto de los que recibían pauta. Luego Jorge Lanata saltó y dijo que yo era el primero, no solo mintió con la cifra, sino que decía que era una pauta personal, y no de una productora, con más de 20 trabajadores como es. Cuando todos saben que tengo una productora hace 16 años que en ese momento tenía cuatro programas al aire, entre ellos Economía Política, el programa de mayor producción de la TV Argentina. Utilizaron el hecho de que yo, como muchísimas pymes en el país, tenía la empresa a mi nombre, porque se llamaba Roberto Navarro, para mentirle a la gente y decirle que era una pauta personal, que era dinero que me daban a mí y no a la empresa. Una empresa se define por sus empleados y yo tenía y tengo más de 20 trabajadores a lo que les pago a fin de mes religiosamente como corresponde durante el gobierno kirchnerista y durante el gobierno de Macri. No he despedido a una sola persona desde que se fue el kirchnerismo porque jamás dependí del gobierno de Cristina que por otra parte me quedó debiendo la mitad de los montos facturados el año pasado. Dinero que tampoco me pagó, cambiemos. Ayer, mientras hacían la amenaza de bomba, Contábamos que, según la empresa CCR, una empresa internacional, el consumo de los niños bajó en octubre con respecto a septiembre, en un solo mes, un 16%. El consumo de leche bajó el mes pasado. Todo esto lo había contado yo en las elecciones, en julio, en agosto, septiembre. Avisé cada una de las cosas que iban a suceder. Dije que Mauricio Macri iba a venir a gobernar para los ricos, Dije que iba a haber un ajuste, que iba a haber endeudamiento, que iba a haber apertura de importaciones, que iba a haber transferencia de recursos de los trabajadores al poder económico. Dije todo lo que iba a suceder porque no quería volver a vivir lo mismo que viví en la dictadura, que viví en los 90, porque no quería ver a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos, quedarse sin empleo, deprimirse, entrar en adicciones, caerse. Todo eso lo avisé. Y ahora aviso todos los días que tenemos un gobierno que lo está haciendo. Y tenemos medios de comunicación que para encubrirlo hablan de otra cosa. Persiguen a sus enemigos políticos y persiguen a los pocos periodistas que se atreven a decir la verdad. Lo hago como lo hicieron y lo hacen muchos trabajadores de Página 12 u otros como Aliberty, como la gente de Radio del Plata... Muchos progresistas que al ver que se querían cargar al único gobierno desde el gobierno de Perón, que había defendido a las mayorías populares con todos sus errores y también con algunos corruptos, como muchos otros, salía a desmentir los inventos que empezaron en 2008-2009 con el conflicto del campo. Y hoy lo sigo denunciando. Envíanos tu mensaje grabado a través de WhatsApp. ¿What's 011-3806-3808 011-3806-3808 Grabate Se cuadró en un montón de formaciones El mundo lo conoció por su talento por las variaciones novedosas, las gambetas que sus dedos le imprimían a las teclas. Sentado, al frente de su piano, era capaz, junto a sus colegas, de tener en vilo a cientos de personas, hasta que soltaba huracanes desde el escenario y las emociones brotaban. Perseguido por todos, perseguido y detestado por algunos poderosos, llegó a saber que su nombre era invocado para conjurar toda mufa. orquestas no le pertenecían. Eran cooperativas, donde cada músico era tan importante como el que más, y el director era otro laburante. Don Osvaldo, a usted lo llaman maestro. Sí, me llaman maestro. Y yo respondo, maestro Chivela, rasca de ruta. ¿Usted no es un maestro? No, yo soy maestro. Qué pretensión que me perdonen lo que sienten de otra manera ¿qué pretensión voy a tener yo de sentirme maestro sentirme artista cuando yo voy caminando todos los días y veo a la gente que está con la pala y veo los otros que están en un negocio laburando y veo los otros que están borriendo la calle ¿con qué ventaja? yo me siento igual un laburante como cualquiera Feliz cumpleaños Don Osvaldo, pugliese, pugliese, pugliese. final de esta edición de Caja Negra. Esperamos que la hayan disfrutado y sea de provecho a la hora de discutir, plantear ideas seriamente o sentar posiciones en cualquier momento. Chau. Negra. Conducción: Matías Levín. Locución: Miguel Ángel Maciel. Edición y producción: Ariel García y Julián Belitri. Prensa y difusión: Julia Kaymen. Propició a Caja Negra, Universidad Popular de Escobar.